una buena temporada no tuvo una buena noche no, no fue lo, lo mejor que le vimos Pero son jugadores que son diferentes y por el contrapartida como contrapartida lo mismo con endiosar a un jugador porque mete una cantidad de puntos linda o porque hace cuatro o cinco volcadas o porque no, hay que analizar el contexto del jugador porque si no somos narradores deformadores Y hay que mirar todo el contexto, cuántos puntos le convierte, cómo se comporta con el equipo, en qué está fallando, en qué no está fallando. ¿Se entiende dónde voy? Lo sí, de sí. que de fue descomunal, descomunal, y el tipo tiene todavía un montón de cosas para crecer, obviamente, y mejorar. Pero ayer tuvo una efectividad en tres puntos que fue llamativa, si quieres Si querés, eh, y haciéndote caso a lo que pedías, eh, podemos charlar este tema y otros eh, con Gonzalo García, que está en línea ya. Bueno, eh, un gusto tenerlo a Gonzalo García en este programa de es Uno Contra Uno. Eh, primero felicitarlo por, por por esta victoria y después más que nada felicitarlo por el, el funcionamiento que va consiguiendo San Lorenzo. Porque así, cuando decimos es difícil a veces hacer jugar un equipo sin tanta figura, también es muy difícil tratar de que un equipo con mucha figura o con nueve jugadores que pueden jugar titulares en cualquier equipo y ser figuras de la Liga Nacional, puedan congeniar y convivir. Tampoco debe ser fácil esto. Por eso quiero felicitar a Gonzalo por este presente de San Lorenzo Magro. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Qué decís? Buen día. Ahí se cortó, Fabi. Ahí estamos restableciendo la comunicación telefónica. Pero ya lo teníamos en línea y se cortó. Así que Noelia está trabajando en eso. Y bueno, y para sumar que esta serie seguirá el sábado televisada por Tays Sport 21 horas, ¿no? Claro. Muy bueno, pues sí. muy bueno, bueno, Bajo Facundo, también que está haciendo jugar bien a un equipo que también tiene muchas figuras o por lo menos muchos jugadores con, con mucho nombre, con mucho cartel y además, el gran acierto de Davis ¿no? que en ataque el equipo es este, intratable y juega muy bien ha tenido un crecimiento ya desde la temporada pasada y lo viene sosteniendo Gastón Huelan en la conducción del equipo que está muy bien, está mejor Santiago Scala. volviendo a ser aquel jugador que eh, brilló en, en gimnasio de Comodoro, así que eh, un, un, un, un aplauso para Facundo Miller que está haciendo jugar muy bien al Instituto. Instituto de la Unión de Formosa, como con la Unión, tiene muy buen equipo, y el otro día se le escapó el partido porque el trámite lo tenía controlado el Unión de Formosa, pero bueno, David tuvo una noche bárbara y el Faca Piñero también jugó un buen juego. Ahora sí, Gonzalo García está en línea. Bueno, Gonzalo, te, te felicitamos por, por este presente de San Lorenzo, Este, por cómo está ensamblando el equipo el bicampeón de la Liga Nacional yo decía que no es fácil, a veces uno dice no es fácil tener un equipo sin figuras y que, y que juegue bien tampoco es fácil tener un equipo con tantas figuras y, y estar que todos estén contentos y que todos puedan rendir cuando entran este, y que el equipo mantenga un funcionamiento eh, envidiable como lo que está haciendo San Lorenzo gracias por tu tiempo y felicitaciones por, por el presente Gonzalo bueno, gracias Fabián Eh, sí, bueno, es así La verdad que Es un equipo largo Que todo el mundo puede tener Una buena producción eh, Así que, bueno eh, Encontrando Encontrando el funcionamiento y, y tratando de que Se estiren los Los momentos buenos Tratar de ir corrigiendo los momentos malos ¿no? En esa búsqueda El equipo todavía está. Eh, siempre los equipos tienen un sello, ¿no? Es, digamos que, que son equipos que, que juegan la pelota, que la ponen en el poste bajo, que en el poste bajo la sacan y que buscan tiros, este, tiros con, con jugadas previas. Eh, un triple seguramente es producto, nadie no lo que pase siempre, pero la idea es esa, producto de una circulación de pelota, un estrapase en qué momento o en qué etapa estás con San Lorenzo Amagro de conseguir ese funcionamiento que habitualmente tienen tus equipos eh, bueno hay, la verdad que hay un mix eh, es evidente que el equipo se siente muy cómodo corriendo el campo claro eh, en, en, en cuanto se puede proponer el vértigo el equipo se siente cómodo y la verdad que es demoledor cuando defiende y corre así que eh, la verdad que estoy tratando de que si sí, en el ataque fijo se pueda elaborar un poco más pero fíjate que los últimos eh, tres juegos el equipo mete arriba de 110 puntos entonces claro. eh, la verdad que eh, ya el, el equipo se siente cómodo de esta manera y hay que tratar de, de mantenerlo sí, la verdad claro. Está anotando desde muchos puntos Está cómodo el equipo Y eso es un círculo virtuoso Que hay que tratar de fomentarlo aún más todavía Claro, me imagino que en esa búsqueda del equilibrio Con los jugadores que en cancha Con un Pekavirre que es muy rápido de mano que, Y de cabeza para La pelota con Beck este, Que corre, que es un tractor Corre la cancha impresionantemente Que está intratable Con los grandes que son grandes y que corren igual Este, es difícil por ahí encontrar ese equilibrio, ¿no? Pero por ahí algún equipo como te lo planteó, no sé, obras en su momento, el mismo hipano, eh, Boca en un partido, digo, esa, eso de no dejarte correr tan cómodo, ahí está el equilibrio de saber cuándo jugar el 5 contra 5, ¿no? Exacto. Eh, y bueno, y en esa búsqueda estamos. Eh, por momentos lo hacemos muy bien, por momentos no, no tanto. Eh, Igual creo que los cimientos de este equipo están basados en, en la defensa, ¿no? Sobre todo. Eh, cuando el equipo defiende, se, se le abre un abanico de posibilidades que cuando no lo hace tan bien, no se hace tan, notado, tan notorio. Eh, pero bueno, yo creo que, que estamos encontrando un equilibrio entre un mix de un montón de cosas, que, con tanto personal y buen personal... Eh, Podemos jugar de distintas maneras eh, eh, hay, hay, hay mucha variante para hacer Así que bueno, en eso estamos Ante la ausencia de DEC Por el tema de lo sucedido en Mar del Plata Con Ricky Sánchez Apareció en su plenitud el trío de extranjeros Primero Calfani en Mar del Plata y después Taker y Ferrer el otro día en Boedo Anoche en la reaparición de DEC Poco para decir, ¿no? estos 37 puntos que, an que anotó Que fue un bastión Además de un buen partido que hizo Zafar no Cuando los estaba estaban en desventaja Sí, bueno, eso te demuestra que, que el equipo no depende de un, de un jugador. Eh, es según la noche. Eh, la idea es mantener un, un esquema de juego donde podamos ir buscando distintas variantes. Que hay partidos que se le va a abrir el aro a uno, como fue Calfani y Mar del Plata. Como bien de dijiste de, de Ferrari y Taker, este, el último partido con Quilmes, y ayer se le abrió todo el juego para, para Gaby Dech. Es un poco la idea, ¿no? Tener un equipo eh, largo y, y todo el mundo con, con goles en la mano, eh, no depender de uno o dos jugadores. Eh, que cualquiera pueda anotar en cualquier momento. Y esto también habla, y va, va de la mano, con lo que sucedió con la selección, ¿no? Que cuatro de los cinco preseleccionados finalmente quedaron y jugarán las primeras ventanas, ¿no? Sí, la verdad que a mí me pone contento que haya... cuatro jugadores de, de San Lorenzo en la selección, yo soy un, un pro selección así que la verdad que me acuerdo muy feliz que eh, bueno, que el Penca Aguirre pueda tener su debut en la selección mayor el eh, retorno de, de Mata y de Sandes eh, y bueno, este, el número puesto seguro que es Gaby pero sí, feliz, la verdad que muy contento Estamos hablando con Gonzalo García Técnico de San Lorenzo de Almagro Anoche San Lorenzo le ganó a Bahía Básquet eh, 110 a 96 El partido tuvo un trámite Favorable al equipo de que va a sacar más de este punto En un momento eh, Contame o explicame un poquito cómo, cómo viste el partido de ayer No, bueno La verdad que Bahía nos dominó Absolutamente el primer cuarto Entramos Este... Eh, ...bastante light en defensa... ...sobre todo... Eh, ...nos convirtieron 36 puntos... Eh, ...pero bueno... ...creo que el equipo hizo, hizo un clic... ...en el segundo cuarto... hubo eh, mejor defensa... ...seleccionó mejor adelante... Eh, ...me parece que... Selem Zafar hizo... ...hizo no... ...no sólo... ...él estuvo presente en el score... ...sino también hizo funcionar un poquito... Este, mejor eh, eh, al equipo en el 5 contra 5 y sobre todo bueno el equipo ajustó muchísimo a los defensivos que a partir de ahí creo que ya eh, pudimos igualar el juego tener una, una renta favorable para ir en el primer tiempo y bueno creo que ya después el juego se inclinó totalmente para a nuestro favor ¿cómo, cómo evaluás o cómo pensás que va a ser la vuelta en poder? ¿similar a este partido? Mirá, bueno, viste los partidos de playoff, nunca, uno nunca los puede imaginar, generalmente son distintos. Eh, por una cuestión de tiempos, me parece que ellos por juventud eh, y, can y cantidad de, de personal que tienen en rotación físicamente, seguramente van a llegar eh, mejor que nosotros. Eh, pero bueno... Eh, A nosotros me parece que el cimbronazo del primer cuarto nos hizo bien eh, y supongo que para, para el partido mañana eh, tendremos que estar más, más lúcidos para comenzar el juego y tratar de, de hacer pesar nuestra localidad. ¿Santi? ¿Se ¿Sí puede ser campeón invicto de este Super 20? Ya, por lo pronto quiero clasificar para, para la semifinal. Eh, la verdad que lo bueno que tiene este equipo es que no se pone ese tipo de metas eh, que son ambiciosas porque en definitiva el equipo sabe que tiene que ir por eso lo que lo que busca el equipo día a día es mejorar y ser competitivo eh, después seguramente vamos a ir por el resultado pero por lo pronto bueno tenemos que ganar el partido de mañana para asegurarnos este, un.. transform. le pregunto a Gonzalo García entrenador ¿no? este, una vasta campaña una vasta carrera en la Argentina como asistente también técnico de la selección eh, bueno, ha, ha sabido de victorias, ha sabido de derrotas eh, estuvo en situaciones mejores, en situaciones peores este, como todos en la vida estuvo es un sub y baja ¿no? uno no siempre está arriba de todo Este, o tampoco está abajo, sino que va bien y sobre todo en cuestiones que no son matemáticas como, como el deporte, que hay un montón de, de atenuantes en el camino digo, ¿cómo está Gonzalo García hoy, entrenador, con este desafío? porque La vara está muy alta, porque la exigencia es muy alta y por más que sea lindo eh, porque claro, San Lorenzo, una buena organización un equipo campeón, buenos jugadores ...también la exigencia del día a día... ...la exigencia deportiva... ...la presión que la tenés tanto en un equipo chico... ...como en un equipo más grande... ...un equipo que no tiene intenciones de campeonar... ...y otro que sí tiene intenciones de campeonar... ...porque después de ganar queremos todos. ...¿cómo está Gonzalo García con esta situación? ¿Ya está completamente acostumbrado? ¿Ya está bien? ¿Está todos los días aprendiendo algo nuevo? No, mira, por lo pronto era... ...conocer sé, eh, más, más profundamente el equipo... Eh, que hay muchos jugadores que solamente lo, los conocía por el paso de selección no, no de directamente eh, sabía también que bueno, eh, venir a un equipo que, que ganó dos veces seguidas el campeonato en una situación eh, no normal porque en definitiva cuando hay un cambio de entrenador generalmente cuando las cosas no funcionan Claro, eh, como, como pretende la dirigencia habitualmente. Eh, acá, bueno, un caso distinto. El julio se va a dirigir a Japón, deja al en del equipo y bueno, me toca a mí dirigirlo. Eh, si no hubiese sido yo, hubiese sido otro entrenador que hubiese tenido la misma cantidad de presiones y de obligaciones como las que tengo hoy yo con el equipo. Así que la verdad estoy muy tranquilo, lo estoy estoy disfrutando del equipo. ...me gustan los jugadores... Eh, ...me gusta la organización... ...así que la verdad que estoy... estoy tranquilo... Bueno, me, nos alegramos muchísimo... Gonzalo ...alguna pregunta más, Santi... Sí, la última... ...alguna novedad con respecto a, al reemplazante... del Lautaro López que ya está en el Basconia ...y por otro lado la ficha libre... seguirá aguardando guardando para Liga de las Américas, ¿no? Sí, sí, esa es la idea... ...este... ...en teoría es la última semana de... ...de enero... Primera de febrero la Liga de las Américas, así que tenemos un tiempo como para este, eh, buscar la, la ficha 10. Eh, por lo pronto va a ser un, un jugador grande, un pivot pero bueno, no tomar este, este tiempito como para evaluar un poquito más la situación. Bueno, concha. Queríamos estar con vos, este, queríamos saludarte y felicitarte por este buen presente de San Lorenzo. Es un gusto y un placer verlo jugar realmente, así que hoy se viste, los jugadores se llevan todo porque son los que meten la pelotita en el aro, son los que defienden, son los que se tiran al piso, meten los tapones, corren la cancha, pero siempre detrás tiene que haber uno que, que los ordene, que los, que los guíe este, y, que, y que les dé un plan de juego. Así que felicitaciones porque están haciendo un gran torneo. ¿eh? Bueno. muchas gracias Fabi te mando un abrazo enorme igualmente ¿eh? abrazos saludos a todos ahí Hasta los... y gracias por tu tiempo la palabra de Gonzalo García que estaba evidentemente estaba no lo agarramos todo no, el viaje de Bahía